Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Has oído la noticia del día abrumador, de la resurrección que cubrirá a todos los hombres con su horror, oh Muhammad? Ese día habrá rostros humillados, fatigados por el esfuerzo realizado en la vida mundanal, que entrarán en el fuego abrasador. Y a los que se les dará de beber de un manantial de agua hirviendo su único alimento será de lo más repulsivo y ni los alimentará ni les saciará el hambre Ese día habrá también rostros alegres complacidos con su esfuerzo realizado al ver la recompensa que han obtenido que gozarán de un excelso jardín no escucharán en él vanalidades en él habrá manantiales cuyas aguas fluirán continuamente dispondrán allí de lechos elevados de copas servidas a su disposición de cojines alineados y de alfombras extendidas acaso no reparan en cómo fue creado el camello en cómo fue elevado al cielo en cómo fueron fijadas las montañas y en cómo fue extendida la tierra exhórtalos oh muhammad tú no eres sino un amonestador no tienes autoridad sobre ellos para obligarlos a creer mas a quien le dé la espalda a la verdad y la niegue aullah le infligirá el mayor de los castigos en verdad a nosotros habrán de retornar los hombres y después a nosotros nos corresponderá juzgarlos